sobre contestar esta pregunta ¿Para qué es el municipio? ¿Qué hace el municipio? Estuvieron hablando Ah, estuvieron hablando Bueno ¿Quiénes trabajan en municipio? A ver si me encuentro El municipio gobierna la ciudad Muy bien El municipio es lo que gobierna la ciudad ¿Y qué cosas hacen de el municipio para la ciudad, por ejemplo ¿Alguna tarea que hagan? ¿Qué hacen? Nada, muy bien no. <risa> Los domingos el, la el, el, A ver, ¿qué no, tarea mejor hacen? Sí. La Mejoran las calles Sí, eso es el municipio no, ¿Qué cuida más? La cuida, la todo, la, la, cuida todo, la seguridad vial Sí, muy bien ¿Y qué pasa cuando uno va a ir a la casa y tiene ese tacho y se tira las cosas que no sienten? ¿Qué es La basura ¿Y qué hace el municipio? La punta la, Y después la tira No Y la tira acá adentro de Ah, y también el municipio Escuchen acá ¿Cómo está más <tira> mejor? ¿Eh? Satia Satia Bueno, yo digo que se junta separada para poder reciclar ¿Saben lo que es reciclar ustedes? Sí, sí, sí. Ah, ya les enseñaron. ¿Y lo hacen en la casa? Bueno, a ver, ¿qué le quieren preguntar al intendente? Yo, yo, yo, yo. no bueno, bueno, a ver, cargando. ¿sí? Fernando. ¿Quieres ver que les parece lo No, preguntar, no pedir. ¿Qué quieren preguntar, no que quieren pedir? A ver, ¿hay nada? ¿Hay nada? ¿Alguna pregunta? Bueno, es que no vamos a pedir. Nos vamos a bajar. A ver, escuchamos. ¿Por qué se llama Plaza de la Justicia? Ah, Plaza de la Justicia Bueno, te comento eh, Se llama Plaza San Martín eh, Ustedes conocen al próximo San Martín, habrán estudiado mi historia eh, En Cipolletis sí Hubieron muchos hechos Muchos hechos De injusticia Que tienen que ver con algunos asesinatos con algunas cosas muy feas que pasaron entonces todos los cipoleños reclamamos de que haya justicia de que se aclaren esos hechos y muchos de estos hechos ha costado mucho tiempo para que se aclaren y aún faltan aclarar algunos entonces el reclamo de todos nosotros los vecinos de Cipolletti para que la justicia que es un área que tiene el Estado que tiene la provincia, que tiene nación para que la justicia se ocupe de, de poder esclarecer estos hechos, generó de tanto reclamos y como el lugar de juntarse casi siempre era, era en la plaza, o es en la plaza, o salen, ustedes habían visto gente que camina, que sí. movilizaciones, con pancartas con carteles que reclaman justicia, terminó también llamándose a la plaza de la justicia. Para que no nada no, no más, también para generar una conciencia de que estos tipos de hechos hay que tratar de evitarlos, que no pasen más y nunca más, Así es, muy bien ¿La recreción, la recreción? ¿Cómo mu sí. si se pueden decorar las estructuras rosas Mira, todas las estructuras que tengan que ver con la calle, con la vía pública, sean carteles, señalización, eh, veredas, cordones, eso sí, se puede mejorar esta área del municipio mejorando. El municipio tiene distintas áreas. El área que mejora esta estructura se llama servicios públicos. Y también otra área que también hace cordón cunetas y, y obras como puentes se llama obra pública ¿eh? Secretaría de Obra Pública entonces son donde hay personas que trabajan para eh, eh, mejorar incluso también para hacer obras nuevas ¿eh? pero si, sí, eso se puede hacer y a su vez estar en el municipio ¿no? estoy más hablando acá, un poquito la Secretaría, así que un... bueno vos. ¿por qué quiso dar la Secretaría de pregunta más linda. Ah, mira. Ah, y por qué no nada sobre quién? Bueno, yo les cuento. Yo les cuento. Cuando uno trabaja en un municipio así sea, porque en mi caso yo tuve que ofrecerme como candidato a intendente para que hubiera una votación esto fue el 3 de marzo la votación del año pasado bueno, entonces yo me ofrecí como candidato porque tenía interés de trabajar en el municipio y en un lugar que son esos lugares que la democracia ¿ustedes saben lo que es la democracia? sí bueno, entonces, en la democracia los que van a administrar como en mi caso la intendencia de una ciudad los concejales ¿que ¿ustedes visitaron el consejo deliberante liberante? Eh, que también son elegidos por el pueblo y en la provincia el gobernador y los legisladores y en Nación el presidente, los senadores y los diputados son todos elegidos por nosotros que cada cuatro años se renuevan entonces en mi caso yo me ofrecí para ser candidato porque tenía interés de ser intendente de sin Cipolletti yo quiero hacerle esta introducción para poder responder bien la pregunta de ¿cómo te llamas mi amor? Juan Cruz Córdoba Este, porque también dentro del municipio hay muchas personas que son empleados municipales que también son parte de de, esta, de esta, esta institución que es el municipio entonces están lo que se llaman políticos que vienen por ser elegidos como en mi caso y como en el caso de los concejales y los que son de planta permanente que son los empleados que tiene el municipio todo ese grupo de personas saben que somos servidores públicos ¿Qué entienden ustedes por servidores públicos? Bueno, somos trabajadores que trabajamos para servir al público y el público es toda la ciudad. Nosotros estamos para servir a todos los cipoleños acá en la Municipal de Cipolletti. Entonces, Aníbal, soy yo, lo que me motivó para querer ser intendente, cuando me puse como candidato a intendente, era que yo quería servir a mi ciudad. ...quería servir a mis vecinos... ...¿de qué forma? ...trabajando de intendente... ...entonces haciendo lo mejor posible... ...para poder mejorar... ...las condiciones de la calle... ...para poder mejorar... ...este... ...las condiciones... ...que haya más asfalto... ...para poder mejorar... ...todo lo que... ...que se, se la ciudad bien limpia... ...para que podamos tener un, un basural... ...donde... ...podamos hacer... Eh, ...reciclado... ...y hacer... ...este... ...cuidar la ecología... Todas esas cosas son algunas de las tareas que hace el intendente. Entonces, como yo tenía muchas ganas, antes de ser intendente, de poder mejorar estas cosas trabajando para la ciudad, que es mi ciudad, Cipolletti, entonces por eso es que me puse como candidato, la gente me eligió, nos eligió junto a los concejales, y hoy estoy trabajando, me di el gusto de trabajar acá como intendente. Lo hago porque tengo el interés que me surgió cuando era candidato y yo, y que tengo la oportunidad de tener de servir, tengo el interés de servir a la gente tanto a los niños desde los recién nacidos hasta los más viejitos toda la gente, la comunidad de Chipoleti son todos los habitantes de esta ciudad ¿Eh? y también quienes me acompaña acá está la concejal Marcela Linarro, que también fue elegida en la votación ella, que es una amiga, que la conozco hace muchos años, también quiso sumarse a hacer un servidor público y venir a ayudar a todos los vecinos a través de este trabajo por supuesto que somos servidores públicos y también el municipio nos paga un sueldo por nuestro trabajo ¿eh? bueno, otra pregunta de vuelta Juan Cruz Ay. ¿cómo? ¿cómo lo quiero ver? qué lindas preguntas que hace Juan Cruz ¿eh? mira, yo te diría ¿cómo te gustaría verlo vos a Cipolletti? que no haya pozos que esté limpia que el agua no esté sucia, ¿no? no sucia bueno, a mí, ¿cómo la quiero ver? la quiero ver como una ciudad hermosa la quiero ver como una ciudad donde tengamos mucho asfalto que tengamos lindas veredas que tengamos que no nos falte el agua en la casa nunca que tengamos cloacas que no fallen, que tengamos una ciudad ordenada, que el tránsito eh, no tengamos muchos accidentes de tránsito porque logremos ordenar el tránsito para que sea segura, que tengamos una, una ciudad donde podamos ir bajando la delincuencia, que es la inseguridad y que, y que a veces estamos preocupados porque nos roben, entonces queremos trabajar, que tengamos una ciudad donde podamos combatir la droga, que haya menos drogas que le hacen tanto daño ...a los jóvenes especial y a todas las personas que la consumen... ...queremos tener una ciudad ordenada y linda... ...así que eso es lo que yo quiero con, para Sipoletti... ...y por eso también es uno de los motivos que tiene que ver con tu primer pregunta... ...de por qué quise ser intendente, porque quiero servir a la ciudad... ...y cómo se sirve, trabajando todas esas cosas... ...todos los días estamos intentando solucionar... ...y poder construir y hacer cosas... Que pongan más linda la ciudad, que la hagan más segura. En mi, en mi barrio casi no es tan segura. Ah, no? Se gritos, o sea, ¿no? Ah, mirá vos. ¿En qué barrio vivís? En el bosque se a veces también se escuchan disparos por el parque. Ah, mirá, bueno. Eso es la inseguridad. Los gritos por ahí. Hay jóvenes que se reúnen porque toman alcohol o se drogan y entonces pierden el control y gritan. Esas son las cosas que tenemos que, que queremos cambiar, ¿eh? El, Queremos mejorar la iluminación de las calles. ¿Se escuchan chidos también ahí? Vos. ¿Vos querías preguntar algo, mi amor? ¿Sí? ¿Qué van a hacer con los perros y gatos callejeros? Con los perros y gatos callejeros, lo que hacemos es, cuando los encontramos, primero se esterilizan. ¿saben lo que es esterilizar al perro y al gato? es hacer una pequeña operación muy chiquitito para que no puedan tener familia ¿eh? ¿para qué? Eh. no, porque los perros callejeros, lo que hacen se encuentran un perro hembra con un perro macho se juntan y después queda la perra embarazada y vienen un montón de perritos que siguen estando más perros en la calle entonces lo que el municipio hace es esterilizarlos para que no puedan tener más perritos porque si no, se incrementan los perros en la calle y nadie los atiende nadie les da de comer, nadie los cuida entonces nacen los perritos y si nadie los cuida, sufren mucho entonces preferimos no es cierto que los perros se esterilicen para que no tengan cachorritos pero si vos tenemos un perro en tu casa si, sí, vos si quiero que, que, que tener cachorritos, se junta con un un, un, un perro hembra con un perro macho y van a tener cachorritos y vos los vas a cuidar eso está bien pero los de la calle lo primero que hacemos es esterilizarlo segundo es recogerlo de la calle y llevarlo a un lugar donde hay una guardería y en esa guardería van a estar un tiempo hasta que venga algún vecino y lo quiera adoptar se lo quiera llevar para su casa eso es lo que se hace hoy nosotros tenemos más de 400 perros en la guardería Y no hay gente que se los quiera llevar, o muy poquitos van a buscar perros. Y entonces, mientras tanto, están ahí encerraditos, pobres, se les da de comer. Nos cuesta mucho, porque son mucha cantidad de perros, así que hay mucho trabajo para darle de comida, para limpiarlos. Pero bueno, los perros y gatos, lo que hace el municipio es tratar de cuidarlos y también buscar que haya alguien que los quiera adoptar. Bueno, chicos, ¿sí hagan un poquito Que no se repiten las preguntas Porque la señora Presidenta del Consejo de Liberación No contestó varias preguntas Ah, bueno no Le bueno, hacemos un par de preguntitas Y los... evidentemente se tiene que ir a trabajar La nena, la emoción okay. ah, ¿Por qué quiere? Porque hay tanto ladrón en la ¿por qué hay tanto ladrón? Bueno Eh, esto pasa porque en nuestra sociedad, eh, por ejemplo, ustedes que son niños, van a una escuela y se educan y se van preparando para que cuando sean adultos puedan encontrar un trabajo y con ese trabajo poder tener el dinero para obtener las cosas que necesitan, ¿no? Como hacen sus papás, por ejemplo. Ahora, los chicos que no pueden ir a la escuela, los chicos que por ejemplo su papá son pobres y, y no... ...y no como ustedes se pueden educar y preparar... ...cuando... empiezan a ser jóvenes... ...y a veces adultos... ...y no tienen... ...no pueden conseguir un trabajo... ...no es cierto, porque les cuesta... ...porque no se prepararon, no estudiaron... ...no se formaron... ...y ante la necesidad de, de, de, de tener dinero... ...para comprar comida y roja... ...optan por ir a robar... ...¿por qué? ...porque no saben hacer... ...un ¿Y de trabajo de... normal como ustedes lo van a hacer el día mañana porque ustedes están estudiando y están preparando. Entonces muchas veces hay ladrones porque no tienen la oportunidad de trabajo, porque no estudiaron, porque no se formaron y terminan trabajando de ladrones, que no es un trabajo, es malo porque se llevan las cosas ajenas y no a, a, a gente. A veces a los bebés se los roban y no hacen. No, bueno, eso es o sea, sí. sí. la, la película Una más. Una más. No, no. Acá. La que se presentó Algo. ya no sí. hablamos y de la calle que nos habló también la Ah, bien. de que tira la calle de, que, de, que, de ...de julio, perimblada en esquina, en el barrio de San Pablo, sí. hay bastantes calles que están rotas... Que no, que está ah, muchas calles rotas. Bueno, sí, yo te explico que nosotros empezamos a trabajar acá en la municipalidad el 10 de diciembre del año pasado. Llevamos cuatro meses trabajando. Y vemos que cuando entramos había muchas calles rotas, calles sin asfaltar, así que... Ya empezamos a salir con los trabajadores de obra pública que salen con los camiones y van con los materiales y empezaron a reparar esa casa. Así que como son muchas nos lleva tiempo, pero estamos trabajando para dejarlas en condiciones, ¿eh? Bueno, vamos bueno a chicos, un espacio,